The documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the grump of pain. There's a policeman with an honest soldier seen whose head is on the pole. He as he fills his bride bowl with a feeling of knees. He briskly frisks the torn remains, dropping the print out of crimson slaves and endeavors to ignore the change that he walks into his knees. But he's master in the darkness.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 ¿Qué tal? ¿Me se siente? A ver, ¿me se siente bien? Si, me... sí, hombre, si, sí. me se siente bien. Eh, ¿Qué tal, gollazios? ¿Cómo, cómo andáis? ¿Eh? ¿Estáis sintiendo anedonia? ¿Dos hermanos seguís? Esto últimamente y, ¿eh? ¿eh? Esto no, no, no es verdad, no es habitual que anedonia salga dos hermanos seguís, pero bueno, oye, está... este de sal, ¿eh? Y, bueno, pues a ver si recupero un poquñe la, la regularidad, ahora que ya pasó el tiempo de verano, que para mí fue una cosa bastante parecida al, al resto del año, ¿eh? No os vayáis a pensar que, que falté porque, bueno, como ya era verano, que estaría de vacaciones, estaría yendo para la playa, estaría folgando no, no, falté por, por otras cosas, ¿eh? Que nunca he hecho, nunca he hecho, los que, eh. que... hay los que, que están haciendo tres cosas peores que las mías ¿eh? pero también los hay que están haciendo los mejores ¿sabes? ¿Eh? esto y un poco como aquello que os decía de la, de la religión esa que, que fundé yo que era la que un día la, la religión de los multiversos ¿eh? aquella en la que se dice no te queches que, eh, en nada que de lo que te pasa que, que siempre habrá otro universo paralelo ¿Eh? en el que las cosas están saliendo todavía peor, ¿eh? pero claro decía yo también, yo, yo mete la religión y mete también la heresía eh, en no un momento y mete todo aquí en una noche en Anedonia eh, sí vale, y, eh, verdad, eh, eh puede haber un universo paralelo donde las cosas están eh, dan todavía peor que en este. pero coño, entonces también ya que hay universos paralelos no es que las cosas están mejor Claro, ahí está la cuestión Claro, si crees en la teoría esta de los multiversos Si crees, bueno, no sé si a lo mejor los, los que lo hipotetizan Los físicos que hipotetizan la, la teoría de los multiversos Lo hipotetizan siguiendo de algún tipo de, yo qué sé, de, de razonamiento Cuando alguna base es bo wow, que sí Porque oye, los físicos no son tampoco de ponerse a lucubrar ¿Eh? ...si hipotetiza, pues será porque hipotetiza en base a unas fórmulas matemáticas... ...o a unas observaciones, no lo sé, no sé... ...hombre, esta de observaciones no creo que venga, ¿eh? La teoría de los multiversos que dice que hay infinitos universos paralelos... ...porque cada vez que nos enfrentamos a una decisión ¿eh? y tomamos una decisión cualquiera... Eh, se abren multitud de universos con las infinitas decisiones que eh, diferentes a las que supuestamente tomamos. ¿no? O sea que en realidad tomamos es y ninguna y yo hostia, ¿eh? Si en, es un ciento universos, en, en sale cosa peor, en otro sale el mayor... ¿eh? <coughs> y interesante, y interesante pensar en esto, eh, porque claro... Esto, a ver, aquello, aquello es lo que me lleva, ¿eh? Aquello es lo que, lo que me lleva, entonces es eh, creer en los multiversos, creer en la teoría esta del, eh, del multiverso. Eh, llámame de, a, de algún lado, lléveme a no acción, más, un no hacer nada, porque en total, eh, Como todas las decisiones eh, xene, se, se, producen y se en universos, en realidad. A lo mejor, y es por eso por lo que Lao Tse ¿eh? eh, teorizó aquello de, del Wu Wei, de la no acción. No sé, sería por eso, no tengo yo idea. Que los chinos estos de, del año de la pera, los de ahora no, pero los del año de la pera llenan la de Dios, ¿eh? Coméis el, comien el tarro de una manera. la y hostia, no sé vosotros si leísteis el, el Totequín. De alguna de las versiones del Totequín, porque... Eh, ...una que el chino... Eh, ...sabéis que... ...bueno, si no lo sabéis, digo yo... ...ya lo comenté de alguna vez... ...porque yo como soy bastante... ...bastante friki de... de, de ...temas lingüísticos... ...interéseme mucho... Eh, ...el chino... lleva un lenguaje totalmente diferente del nuestro... Eh, ...la nuestra lengua... ...todas las lenguas indoeuropeas... ...la familia indoeuropea... ...todas las germánicas, eslaves... El ...yatines... Eh, ...son lingües ...bueno y muchas otras... ¿eh? Que ...sin falta de ser indoeuropeas... ...son lo que dicen los que saben de estas cosas... lingües flexibles... ¿eh? ...una raíz a la que se van sumando... Eh, ...bueno pues eso... Eh, ...partículas eh, anteriores, posteriores... Eh, ...como ya era... ...vaya no me acuerdo los nombres... ...y mira que los tuve en, el, en, el, en la escuela... ...y en el instituto... no me acuerdo, prefijos y sí, eso, prefijos, oficios y tal, y entonces, bueno, pues van agarrando diferentes significados eh, el chino por embargo no llega a sino que eh, básicamente los, los sonidos, el lenguaje chino eh, son ideas, ¿no? Eh, y después de lo, lo que lo que da diferentes sentidos eh, a la misma raíz que es la única palabra que existe, llega eh, la entonación, eh, la entonación y el, el contexto, el, el para el para yinguaxe, que se dice. Bueno, yo estoy explicando la signa y ahora vendrá uno que sepa chino de verdad y de la mejor me cago en la marta, estoy diciendo lo tomando en ¿no? bueno, qué sé yo. Lo que sé dice sé que es verdad. y que la escritura china y logográfica, que es decir, y es decir, eh, los chinos hacen eh, un dibujo cada letra china de estas que vemos por ahí, eh, en realidad puede retrotraerse a un dibujo de eh, pues parece ese algo de fecho yo que sé pues, por ejemplo el, el tao, eh, el famoso la famosa palabra tao que puede tornarse como camino, como curso, como tal Bueno, pues eh, el Tao me parece que, si no mal recuerdo, ya, estaba, ya era un logograma formado por el logograma pie, y el logograma, no me acuerdo ahora, si cabeza o libro. Ya veis que no hay que tengan tanto que ver, ¿no?, la cabeza y el libro. O bueno, igual sí, qué sé yo. ¿eh? Que el logo no necesariamente a lo mejor ese logograma está eh, referido, como ya, el significante y el significado. Vamos, que no a lo mejor... De tú dices, ah mira un dibujo de tal cosa esto llegue esta palabra quiere decir tal cosa no a lo mejor quiere decir otra pero bueno que eh, los estudiosos de estas cosas del de, de chino de los logogramas pues dicen de por qué por ejemplo tengo entendido que no sé prosperidad o beneficio o buenos augurios o tal eh, representase con logograma de la semilla podre ¿eh? bueno una semilla para para la cuestión y que Una, una semilla para poder germinar, para poder producir, tiene que podrecer primero. Si no podre, no, no nadas la planta. Entonces, bueno, pues la, la semilla podre y cuando pudra la semilla, pues llega un signo de prosperidad. Pásame aquella nada oye, y si, joder, mira, tenéis muy fácil, buscáis una academia de chino, uno que sepa chino, que ahora está muy de moda, y preguntáis ya, joder, que yo no estoy aquí para explicar estas cosas, estoy para pa otras otros Bueno, y todo esto venía a cuento de que vos pregunté si le de alguna versión del Tao ¿eh? El Tao Te un libro una más, lo que pasa que eso, pues como el lenguaje chino y tan diferente, tan extremado del nuestro, y muy, no sé si abogoso ya la palabra, de, de tornar, ¿eh? Y el caso llegue cada edición, que cuella es de, del Tao Que hay muchos por ahí, ¿eh? Como ya un libro que no tiene derechos de autor, pues hay muchas editoriales que, que se dedican a, a publicarlo. Eh, cual, cada una de las que pilléis seguramente será, veréis que ya totalmente diferente. ¿eh? A lo mejor, pues muy de yo, ni guarden, el, guarden el, el, el, el el significado de los versos un cierto parecido. Pero bueno, eso, que de todas maneras, cualquiera de las versiones que hay, ya es guapa. Yo tengo, tengo dos nomás, más, y hay más, lógicamente, de, de la biblioteca, pero tengo nada más dos. Curiosamente la que más me gusta, y una que no está comentada, y una versión comentada, pero que no está comentada por ningún filósofo ni estudioso de esto y tal, y una filóloga, ¿eh? y a la que de explica de explicarles cosas, la verdad. Bueno, y preguntaba vos, ¿eh? de fecho, preguntaba vos si leerais alguna versión de, de, del Tao Te porque entonces, si la lleguéis, más o menos sabréis a lo que se refiere el concepto este de google de, ¿eh? de la no acción ¿eh? que, que formuló este paisano, el, el Carlos E, ¿eh? o bueno, el, el paisano este que, que no se sabe ni siquiera si existe. ¿Eh? No, si existió de alguna vez, ahora mismo no existe, ¿eh? eso está claro, pero bueno, a lo mejor existió de alguna vez o no existe. Hay, hay los que de, tienen la teoría eh, de que, bueno, que hay una compilación de, de sabiduría popular, otros dicen que hay de varios autores. Que eso del de Laosé, que por lo visto significaría eh, Mozu Vieyu, me parece que viene a ser la torna, viene a ser Mozu Vieju. que bueno pues que obviamente pues un seudónimo eso de un grupo de un saber popular o tal y que vos decía que oye pues si a lo mejor el, el tal lo sé si fuera un paisano fuera muchos fuera eh, fuera la, la popularidad eh, toda la que hiciera el formular el, el tautaquín los principios del tautaquín y formular Bu buway si a lo mejor tendría algún tipo de reflexión eh, tocante a esto de los multiversos Guapamente guapamente porque ya os digo que estos orientales para reflexionar son la hostia, ¿eh? Para pa in, pa investigar así en plan de hacer un experimento, un plantear una hipótesis, eh, diseñar un experimento que contribuya a verificar o falsar esa hipótesis, pues igual somos mayores lo, o son en general mayores eh, los investigadores occidentales, ¿eh? Eh, pero para la hora de reflexionar de observar y, y reflexionar eh, tocante al a observado pues yo creo que dan mil vueltas los orientales a los, a los occidentales ¿eh? Eh, el concepto es y que curiosamente sale en el, en el Señor de los Anillos ¿eh? en una conversación entre Gandalf y, y Saruman cuando ya Saruman se hizo Malbu ¿eh? o cuando ya Eh, ya ha salido a la luz que es algo muy ¿eh? que se pasó a, a la oscuridad ¿eh? bueno pues entonces es eh, Gandalf no me acuerdo exactamente qué es lo que dice ¿eh? y ahí lo libros pues para saber exactamente qué es lo que dice pero viene a decir algo sénac ¿no? que como como que es algo de los que para conocer las cosas tienen que romperles y mirar dentro esa viene a ser un poquillo la la forma de conocimiento entre comillas occidental ¿eh? El, la investigación occidental, pues basase en eso, la biología, pues ser en, en destripar cadáveres y otras ciencias, pues también, yo que sé, pues vamos a romper la geología, yo que sé, pues vamos a romper esta piedra para ver cómo lleva por dentro, una cosa así. Los orientales tradicionalmente, a ver, que esto de oriental occidental y un poquillín, eh, un poco en una gran etiqueta que no quiere decir que toda la gente por fecha de nacer en el occidente por cierto en el occidente de dónde si la tierra y redonda pero bueno vamos a dejarlo así que toda la gente por nacer en el occidente vaya a tener eh, ese pensamiento esa forma de conocer que yo etiqueto como occidental y que toda la gente que nace en el en ese supuesto oriente oriente de qué porque la tierra es redonda vuelvo a decirlo otra vez eh, <coughs> ...tiene esa forma de pensamiento... ...esa forma de conocimiento... ...aborda el conocimiento... ...de esa manera reflexiva que yo digo... ¿eh? No, bueno, ...son grandes, grandes etiquetes... ...sencillamente son... ...son eso... ...y bueno, pues la oriental cuadra más... ...con eso de observar... ...y reflexionar... Eh, ...acerca de lo... ...de las cosas ...y la occidental y más de... ...de romper para ver cómo son por dentro... ...¿cuál es mayor? ...pues qué sé yo... habrá los que así muy en plan hippie new wave digan que ye mucho mayor eh, observar que llegue más armónico más tal yo no lo sé yo creo que los dos son son los dos son son eh, claro observar reflexionar ye una maravilla eh, pero bueno allí pues habrá muchos casos en los que no ye a con la eh, con la observación o la reflexión y viene bien una investigación, con hipótesis, con diseño experimental y todas estas cosas, ¿vale? ¿Eh? Mira, toda esta historia, todo este rollo, nada más, para vos aquello de, de la religión de los multiversos y de que yo estaré ocupado y estaré haciendo muchas cosas, ¿eh? Pero seguro que hay de algún universo paralelo que estaría todavía más ocupado y, y, y menos podría venir a hacer anedonia, hacer a ¿eh? que por cierto anedonia que este programa ¿m? y un programa que está presentado, realizado, dirigido, producido y y todas esas cosas que que en otros emisores pues un paisano que fa cada una de las cosas, bueno pues aquí soy todo yo, que soy el anedónico miserable, soy el que fa todos los papeles de anedonia y claro podéis decir entonces es anedonia emite en radio anedónico miserable, no oye mentira, no eso no es así Aredonia emítese en Radio Cucarecha, en Radio Cuca, en la radio libre de Ubieu, ¿eh? a través del 107.3 de la frecuencia modulada, si estás en algunos barrios de Ubieu o de algunos alrededores de Ubieu, porque no se coge en todo, en, en, en todo, en todo el concejo, ¿eh? cogese nada más en algunos sitios, ni siquiera se coge en toda la ciudad, cogese nada más en, en, en algunos sitios. Y también no sé si esta noche forrola, porque por últimamente unas veces forrola, la, no? La nuestra emisión digital a través de, de nuestra página web en el www.radiocuca.org y también eh y también los los podcasts de, de Anedonia cuelguense como tantos de Radio Cuca eh, cuelguense en, en la página de eh, Repositorio Archivo.org Hay tantos, entonces si vais a archivo mutuos y buscáis anedone o busquéis Radio Cuca, tal, pues salen salen milenda milenda programas, sale Estis, sale Navas, al Pasión de Cine que por cierto Cortelu y corté un gran programa, no yo porque estuviera comentándoles películas que que yo puse en la lista de las películas de la mi vida, no, bueno sí qué pasa, el programa yo bueno siempre, me gusta mucho ese programa. ¿Eh? yo defino, ya lo definían antes cuando hacía otro que se llamaba sesión continua pero bueno pues que ya era básicamente no me era diferente, pero el formato ya era muy parecido, si no un idéntico no, idéntico no un ya, pero bueno, ya era muy parecido a, a lo que falla ahora en, en pasión de cine <coughs> y bueno, pues yo siempre dije que ya era el programa de cine para los que no nos gusten los programas de cine, ¿eh? Eh, ...porque a mí en programa de cine... ...pues normalmente el aburrame... ...porque yo muy erudito... Eh, ...y bueno, oye, está muy bien... ...pero yo como tampoco soy un gran aficionado al cine... Eh, ...pues bueno, puede llegar a resultarme lo mejor... ...pues eso, te tedioso... Eh. estoy no, estoy... ...aunque no seas un aficionado al cine... ...yo prestoso... ...además no, no va de, de erudito... ...a mí préstame, préstame eso... Eh, ...mira, préstame tanto como que... <coughs> un tiempo... que todos los sentía yo en los tiempos de sesión continua, sentía sesión continua y de la película a películas que falaba esa semana pues descargables y veíales, ¿eh? porque, bueno, no todas a lo mejor falaba de alguna de un estilo tal que no me llamaba, pero la mayoría de las que tal, incluso aunque fueran pelis, que de mano no me llamasen, oye, pues al, al comentar esto y lo otro, pues apetecía me verles, ¿eh? y lo bien el método. Hoy cortelo no pasa nada, porque cuando acabe yo, vuelvo pues a poner uno, y hasta que llegue el, el dominguero de los ramos, si viene pues el, el dominguero de los ramos y el, el, el expecario y protoquímico, pues entonces, eh, entonces pues pues, pues sintiendo eh, pasión de cine, sintiendo sintiéndoles diez películas de la incompenseable. Bueno, y después de, de esta pequeña presentación, pequeña, no, no llegó a 20 minutos de presentación, que va hombre, no menor, resta ahí los tres y pico de del cantar de, de, de sintonía y esto no llegó a eh, no llegó a veinte minutinos, no menos que va, una pijada, muy poco, fue la presentación. Pues tenía yo ganas de de hablar esta noche de una cosa. Eh, una cosa pues bueno que sencillamente bueno pues eh, a raíz de hey, a raíz de un fecho que me pasó bueno pues fíjese como los orientales puse a reflexionar ¿no? el fecho y tal y la reflexión bueno de eh, alguna vez vosotros los que estáis sintiendo anedonia, eh, decidisteis mm, quebrar una costumbre Pero una costumbre tan pequeña que casi no, no puede considerarse pues una obligación social. No sé, a ver, voy a intentar de explicarme mejor. Eh, hay, digamos, eh, grandes tabúes, ¿eh? yo que sé, pues, pues, pues, no un normal, grandes tabúes o grandes prohibiciones, pues, de ir por la ciudad con el quemador de dinosaurio muerto a 100 por hora, ¿eh? ...bueno, pues eso oye romper una gran norma, digamos... Eh, ...o a lo mejor, pues, la calle en pelota... ...cosa que me parecería la cosa más normal del mundo... ...pero bueno, que estarías, bueno, metiéndote eh, en un problema grande... ...porque un, el de la desnudez y un tabú social... ...y bueno, pues podrían detenerte, montarías un escándalo muy grande... ...pero yo refiérome eh, a pequeñas cosas... ...vamos a ver... ...casi que voy a voy a, voy a centrarme... ¿m? ...porque si me pongo a lucubrar y a reflexionar sobre esto... ...pues a lo mejor estoy aquí otros otros 20 minutos... ¿no? Eh, ...vamos a decir sencillamente una cosa que a mí me gusta hacer... Eh, ...y que a lo mejor doy más importancia... De, de la que tiene y busco tres pies al gato, pero bueno, ya sabes que lleva una cosa muy de la anedona y con miserable y buscáis eh, tres pies al gato que los gatos tienen cuatro yo no sé dónde viene esa expresión porque tres, tres pies a un gato y es fácil encontrarlos ¿eh? tienen cuatro, joder, pues oye por poco que busques, al encontrarás tres por lo menos, normal llegar encuentras los cuatro pero tres, joder, pues ya es muy fácil no pero bueno, oye, como la expresión ya es china, se da algún día al eh, encuentro el El, el, el razonamiento de la expresión, pues ya os lo cuento. Ya una pena que todavía la, la página web de Radio Cuca no tenga chat, porque si tuviera chat, entonces lanzaría la pregunta para que los meus chateros buscasen la respuesta. ¿eh? He hecho yo mucho de menos el chat, hombre, porque he hecho mucho de menos a la gente que se me metía en el chat. Sé que ellos también, yo os prestaba meterse al chat, y bueno pues oye también hacía buena parte de Cenedonia, pues ya eh, las conversaciones eh, las conversaciones a través del chat. bueno pero no oye no lo hay no lo hay volver a verlo eh volver a verlo la, la idea ya que que que cuido que ahora, en septiembre eh, pues otra vez eh, pongan a furular la, la web en condiciones y y metan un metan un chat ahora mismo ya vos digo no lo hay, bueno espero voy a Voy a pinchar aquí porque igual estoy diciendo que no lo hay y, y sé que lo hay. A ver, espera, porque yo hace que no me meto la... A ver, abrir pestaña nueva. Estoy abriendo el navegador. Eh, estoy abriendo el navegador para pa, bueno, pa, pa abrir la página web de Radio Cucaracha que comprobando compatibilidad. A ver, a ver si, ya, si lo mío yo mucho más fácil, no tienes que comprar nada. A ver, sencillamente, eh, Radio Cucaracha. radiokuka.org que ya la nuestra página web tecleo la barra de dirección entro ahí y no chat no no no hecha no por ningún lado al aquí vamos a hacer no hecha bueno pues nada volver a verlo eh volver a verlo sé yo que hay hay personas por ahí que están que están soliertes y con ganas de que de que vuelva de que vuelva a ver chat por cierto un saludo pa Para mí sintiente más John un saludo para Marie, porque sé yo que Marie, Marie y era una chatera de las habituales, hombre. Y jolín, jorobeme mucho que, que no pueda estar en el chat. Espero que poco menos eh, pueda estar sintiendo sintiendo idónea. Oye, y si no, pues eh, en realidad como no tiene posibilidad de hablar pel el chat, no tiene falta tampoco de sentir esto en directo. Espero que descargue el, el podcast, ¿vale? ¿Mm? Bueno, pues eso. Eh, ¿Qué vos decía yo? Vamos a ver. ¿De alguna vez hicisteis, con conciencia, seguro que lo hicisteis alguna vez, pero con conciencia y, y experimentando bien la, la sensación, sintiendo, sintiendo la experiencia? ¿De alguna vez cogisteis y vos pusisteis a, eh, a calellar en lugar de pelacera, pela calzada? Pero ya os digo, no mmm, sencillamente calellar por la calzada, que seguro que lo hicisteis más de una vez, aunque solo fuera pues porque había algo interrumpiendo una acera, no. Eh, decidir voluntariamente, calellar por la calzada para disfrutar de una perspectiva totalmente diferente. Porque además cuando digo calellar por la calzada, no digo calellar por la calzada, eh, pero arrimado la acera, no, no, el medio, ¿eh? El medio de la calzada. Si no, si hicisteis si, si nunca probáis. ¿eh? Hombre, no vos pongáis a calear por el medio de la calzada en hora punta de que te han pasando quemadores. ¿eh? Coño, porque lo más fácil es que vos tropiegues y tampoco hay plan. Entonces, ¿eh? luego, fa, pásame como como cuando se holgaron a los judas players por que un rapacín después de sentir los dos discos suicidóse. decía ¡Hallamos suicidio! a ver, no quiero yo que después me pase que digan, ay, el anedónico miserable eh, eh, mandó a la gente a meterse en la calle y tropillarnos a todos y es culpa del anedónico miserable no, no tampoco eh, tampoco pegamos eso pero bueno, oye, pues siempre hay algún momento en el que no pasen coches mismamente de noche eh, por ejemplo, si estás sintiendo esto ahora mismo que son les 22 y 28 minutos eh, bueno, pues ya de noche ya ¿Mm? Bueno, depende de donde lo te sintiendo a lo mayor, en, si estás sintiendo sabes que qué parte del mundo pues igual no llegue de noche, todavía pero bueno, ¿m? la mayoría para la mayoría de vosotros seguro que llegue de noche eh, todavía, bueno, llegue temprano ¿m? entonces seguramente todavía hay bastante tráfico pero dentro un de poco, pues, eh, momento no veo, si estás no veo, el tráfico vaya, yo cuando salgo de aquí de fecho, para ir para casa pues, eh, por muchas que voy por medio la calzada. Dir por medio la, la calzada, pues aunque pues pueda parecer una exageración, pues permítete eh, ver cosas que de otra manera no viés Cuando vas por eh, la cera, la tu visión de, de los edificios, de la calle en sí, una calle que conozcas, bueno, pues es la misma de siempre, eh, y la misma de siempre, ya la conoces perfectamente. pero si vas por medio de la calzada, como nunca, suponiendo que nunca fueras, a ver, yo obviamente voy muchas veces por medio de la calzada, por muchos sitios, entonces ya eh, ese formato de la imagen ye, ye ya he conocido para mí, pero si nunca fuiste, pues de repente encuentras que, bueno, pues que eh, los tamaños, los espacios no son exactamente iguales, claro, obviamente, estás percibiendo de otra manera, estás viendo una distancia de los edificios a la que yo, a lo mejor no fuiste nunca. El hecho de modificar esa distancia, ¿eh? pues fue que la percepción visual, mismamente, sea ligeramente diferente. Ligeramente. Tampoco llegue ¿eh? que, ¿eh? que sea ninguna cosa exagerada, ¿no? Pero bueno, esto puede llevarte eh, incluso más allá. ¿eh? Más allá en el pensamiento, más allá en la reflexión. Puede llevarte a pensar... ¿eh? en que si por el fecho de, de llevar a cabo una transgresión tan, tan pequeña, tan mínima, como ya, sencillamente, eh, calellar pela la calzada, ¿m? en cuenta de ir por la cera, si una cosa tan pequeña, incluso esa cosa tan pequeña, influye en tu percepción del, del tu ambiente, ¿m? de todo lo que tienes alrededor, de todo lo que puedes percibir, influye, fai que se perciba de una manera lixeramente diferente que non podrá facese con grandes transgresiones? Si resulta que el 90 o noventa y pico por ciento de les persones con les que nos cruzamos todos los días con les que tratamos nunca nunca en xaá percibieron pues pues en una que cualquiera pela que vaáis habitualmente. nunca se más percibieron eh, esa cae de una manera distinta a como se percibe caleando bien se lleve por la acera de un sentido bien se lleve por la del otro ¿eh? ¿cuántas cosas no habrá que, que, que también tan es ¿cuán escasa será la supercepción de, del mundo, del contexto del ambiente? ¿Mm? si nunca salieron del camino trazado hostia yo no sé a mí llévame a a pensar esas cosas también fago faigo tres cosas por ejemplo a me gusta me mucho cuando hay la posibilidad en cuenta de de pisar l'asfalto asfalto pisar el plato cuando hay jardines o o por supuesto en parques y incluso en en rotondes que tan muy de moda ahora por lo menos en Ubiu hacer rotondes a Eh y ellos no les pisen aire, a mí préstame, ¿eh? cruzar la calle y atravesar y, y la rotonda por medio y ir a pisar, tirar a pisar en ese trocín de prado mira yo acuérdome de cuando yo ya era niño, en esta ciudad mismo, en Ubieu, pues estaba, no sé si era una moda o, o que era, pero bueno, eh, ya era habitual eso de prohibir pisar el césped, prohibir pisar la hierba. Y en aquel momento, pues como que nadie se lo planteaba, ¿no? Y era un... Sí, bueno, está prohibido pisar porque, porque estrópia ese o, o pelas. ese tal. Una cosa curiosa, porque ¿m? vivíamos en, en Asturias, ¿no? Asturias lleva un sitio, bueno, pues húmedo, eh, relativamente caliente, ¿eh? ...y en el que la hierba crece en cualquier hallado... ¿Eh? ...cualquier sitio que desees la hierba crece... Eh, ...y más ...seguro que si vos ficháis con cuidadín... ...en cualquier carretera por una zona rural... ...pues eh, habrá sitios en los que incluso... ...la hierba eh, rompa el, el asfalto... ...y veáis en un punto determinado... que el asfalto viejo rompió porque un brote de hierba puso para arriba. ¿eh? Y decir que en Asturias la hierba, bueno, pues no no me parece a mí que sea susceptible de estopiarse porque la pise. ¿eh? a lo mejor sí, si mucha gente la pisa ¿eh? en un periodo muy pequeño de tiempo, pues pélase, pero seguro que crece otra vez enseguida. ¿eh? En muy poco tiempo está para arriba otra vez. Y, hombre, de todas maneras, ya os te, pues digo, tendría que ser, bueno, una masa bastante grande de gente en un periodo muy pequeño. Por ejemplo, que si yo, mire, las fiestas de Prado, cuando de verdad son un Prado, porque <risa> hay fiestas de Prado que son en, en asfalto. porque sé, porque las fiestas de Prado, la mayoría siguen siendo en un Prado, como tienen que ser. ¿eh? Y préstame, que tan Bueno, este verano no fui, joder, no fui a ninguna fiesta de Prado, no me bañé en el mar. Bah, vaya mierda de verano, ¿no? Bueno... Vale, igual, no estábamos hablando de eso. Estábamos hablando de que, si vos pues, dais cuenta, en una fiesta de prou bueno, pues obviamente está fecha en un en eh, eh, Las fiestas de prao pues bueno, pueden ser una noche, dos, tres, y bueno, pues va mucha gente, ¿eh? va a bailar unos pasodobles, unos cumbies, un, ¿eh? Eh, bueno, pues música más moderna, lo mejor que toque la orquesta, eh, o va a estar allí, o va a tirar al... ...al pim pam pum... ...o hay una barra que te pone una... ...una sidra... ...eh... ...bueno pues... mucha gente... ...cientos de personas a lo mejor en... ...en eso... ...en dos, tres días... ...tres noches... ...pues lógicamente cuando acaba la... ...el periodo de la fiesta de Prau... ...pues aquel Prau en el que se hizo la fiesta... ...está marrón, pelado... ...tal Probe que... ...que mete miedo... ¿Y, ...y... ...y cuánto tarda en volver a... ser un pro verde... ...cuánto tarda... <risa> ...bueno pues... Yo creo que todas estas observaciones pueden llevarnos perfectamente a, a ver que hay una tontería, o que ayer una tontería, aquello de cuando yo ya era niño, de prohibir pisar el césped. ¿Mm? A lo mejor en otro sitio tiene sentido, qué sé yo, pues para pa el Mediterráneo, para Mediterráneo que, que nunca cree hierba verde ni para Dios. Bueno, pues a lo mejor pues, tienen un parque muy cuidado, muy regado, con riesgo por la espersión o lo que sea. para que salga ese césped verde y entonces con lo que ellos cuesta ¿eh? que salga césped verde pues dicen, oye, no me lo piséis que lo jodéis y después cuesta un huevo otra cosa que no entiendo ¿Y por porque coño, en esos sitios necesitan tener hierba verde joder, pues si no sale ella sola no lo pongáis, ¿no? pero bueno, eso es otra otra reflexión bueno, la cosa es que cuando yo era niño pues eso, estaba prohibido pisar el césped De fecho, bueno, pues cuando empezaron a abrir parques eh, que llenan básicamente Prados y que lógicamente podéis andar por prado porque los mayores mejor nomás tenían un camino o dos pues bueno, pues, la gente decía, mira, abrieron el parque sin el que resulta que se puede pisar el césped ahora ya yo cuido que se pisan dos, ¿no? Y de la misma manera, pues bueno, eh, llegó un momento en el que mayor y es la cosa más normal del mundo pisar determinadas rotundas, determinados jardines o tal Aunque, aunque ahora mismo ya haya muchos sitios en los que se entiende que, joder, pues si un parque llega enorme y resulta que solo tiene un camino por medio, pues podrás andar por prado, ¿no? Que es lo normal. Pero en la Siena parece que cuando hay así, más que parques, zonas verdes, así muy muy metidas dentro de la ciudad, parece que todavía lleve como raro, ¿no? El, el fecho de... De andar por el jardín en, en cuenta de andar por los caminos, por el asfalto. Ya no digamos el tema este que vos decías de les de los rotondes. A mí, préstame. Yo esto tengo fecha. Una cosa hay muchos años, la verdad que <ríe> no volví, pero yo tengo tengo yo una rotonda de este, de, una rotonda grande, sembrada de hierba, de, de algunos arbustos y tal. Eh, y tú un árbol, un árbol que daba sombra. Y, y tengo un un verano. de años una silla de este de, de playa plagable un libro abrir la silla de playa en, el, en la rotonda ponemos la sombra del nada bolín y poner el yere allí claro la gente miraba raro verdad, <risa> como mira la gente ¿eh? pero bueno sigue siendo una <coughs> una cosa un poco un poco extraña no lleva eh, a pensar pues ya pues dicen antes ¿eh? si una cosa tan simple tan sencilla como esa eh, llama tanto la la atención provoca un cambio tan grande en la percepción un cambio tan grande no un cambio pequeño en la percepción pero provoca un cambio en la percepción ¿eh? provoca un cambio en la percepción una cosa tan pequeña pues oye que no pasaría si si otras normas diferentes no Yo ahí... ...llevo os conté muchas veces... ...los mis tiempos de... ...de ...y... y ...al ...hay muchos... ...esto ya hay muchos años... ...lo que... ...escribí fue un... ...relato... ...sobre un paisano... ...que... ...toda la vida quisiera... ...de que... ...describiera que un niño... ...una vez haciéndolo en el aparcamiento... ...de un restaurante... Eh, ...andando... A, ...para arriba los coches aparcados... ...pues... ...bueno... ...pues el que... ...deseara hacerlo ...también y... una noche que va caleando por una no calle desierta, pues decídese a facelo y pónse a, a callear para arriba los coches aparcados. Yo intentaba reflejar ahí un poco en la sensación que se tiene la primera vez que, que se calella también por medio de la calzada, que cambies la, la perspectiva, que cambies la, la percepción. Y bueno, pues intentaba reflejar ahí con con palabras Eh, como él veía, pues eso, o se abrían nuevas perspectivas por el hecho de estar en el alto la capota de un coche, de cómo ya era totalmente diferente de subiendo capotes, eh, bajando los capos, saltando de coche en coche, como no tenía nada que ver con por el espacio plano de, eh, de la acera, siempre al mismo nivel, este, iba cambiando y tal, y como no dejaba de ser un relato un poco, bueno, pues... Eh, Bueno, algunos dirán un poco surrealista, otros dirán un poco fantasioso. Bueno, eh, al final, pues nada, vienen unos uno, unos señores policías a, a llamar la atención, y entonces es lo que falle pegáis una patada en la tiesta a uno de ellos y, y lo mata. Y entonces, bueno, pues descubrimos al final que el relato este que está narrado en primera persona. ...está contándolo el sujeto esto, este de la cárcel... ¿eh? ...y dice que nunca cambiaría por nada... Eh, ...todo lo que pudo percibir ese, esa noche... ...que valió la pena... ¿eh? ...bueno, pues la historia... Eh, ...lo que viene a, a querer decir la metáfora... ...y que, joder, que hay muchas cosas que... Eh, ...que debieran que intentar percibirse de otra manera... y muchas normas... ...que a lo mejor no estaba mal trasgredir... Pero que lo mayor, ¿eh? a las autoridades, igual que aquellas policías que viven a, a llamar la atención, a detenerlo por, por calear para arriba los coches, ¿mí? igual que al niño aquel que viera... Eso es verdad, yo vi un año una, en el aparcamiento de un restaurante, calear para arriba los coches aparcados, y vi como el sopa, cuando se enteró, fue agarrarlo, pegó y un par de bofetáis que lo dejó en el sitio, <ríe> prácticamente. ¿mí? bueno pues la autoridad reprimiendo el, el experimentar no de sensaciones viene a ser más o menos lo más o menos lo mismo ¿eh? una cosa una cosa así ¿na? pues eh, yo acordéme de toda esta reflexión ¿eh? el otro día porque me pasó una cosa muy curiosa y llegué bueno pues calleando pero un parque ¿eh? pues en un momento dado yo quería ir de punto A al B y lo normal era ir a través de un camín, un camín asfaltado que hacía una enorme curva para para salvar una zona jardinada y bueno pues juntaba el punto A y el punto B que a lo mejor se se partaba en línea recta 10 metros bueno pues lo hacía en en treinta pero bueno, que tampoco oye una cosa tan terrible, ¿no? En realidad, para mí no sería nada terrible, pero, en la nada pues yo preferí ir derecho, ¿eh? ir a, a través del, del jardín. ¿Mm? Oye, cuál no <ríe> llega la mía sorpresa, cuando, bueno, pues un señor policía que estaba cerca, me ha apostado, ¿eh? pues acercóse a mí y paróme, ¿eh? y paróme, seguramente no no no no porque tuviera prohibido pisar el, el césped eh, que no está no no prohibido ya pisar el césped, pero bueno deja de ser una conducta extraña y, y llamativa no fue razón abonda para para el señor policía eh, para el señor Madero eh, para bueno pues para pedir bueno pues lo que suelen hacer los los señores policías cuando paren a una persona, pide la documentación, pide que, que vacíe todo lo que lleva en los bolsos, eh, preguntáis si lleva de algún tipo de arma, estupefacientes, si tuvo detenido alguna vez, estas cosas que son, no lo digo irónicamente, coño, son las habituales, ¿eh? que pase que pase muchas veces. Eh, el que te ha el que te ha acostumbrado a o que aquí pase, bien ya porque, bueno, pues Ten tendencia a desarrollar conductas que no son delictivas, pero que sí que son extrañas, por ejemplo es pisar la hierba en el parque en cuenta de tirpe el camino, vestir de una manera tanto extraña, diferente a la que viste la mayoría de la gente, llevar una estética determinada, qué sé yo, estas cosas que como son salirse de la curva normal, bueno, pues son son un son una alarma para para estos servidores del de orden. ¿Mm? En este caso, Xuntaba eh, es una cosa. ¿eh? No, voy a, no voy yo tampoco a ser aquí presuntuoso y decir, ah, oh, para no por mí, porque hago cosas fuera de algo normal. No, bueno, sí y no. Sí, sí fueron por eso, seguramente. Pero aparte por, por otra cosa que es todavía bastante más más sangrante. Eh, Sabéis. que bueno los que seáis sobre todo de Nubio de bueno de otras ciudades supongo que sucederá lo mismo que bueno pues la comunidad inmigrante en muchos casos pues aprovecha los fines de semana los festivos para xuntarse en en parques en Uvieu, pues hay muchos que se xuntenen en en parques para para practicar algún deporte Eh, yo que sé, pues el voleibol, el fútbol, el baloncesto hacen equipos, juntense todos los que están en esta ciudad que vienen del mismo país o de países asemillados, cercanos y tal y bueno, pues están allí compartiéndole esas cosas y haciendo y ese, ese deporte en cuestión eh, y era el caso de, de este día y, y de este parque en cuestión entonces, bueno, pues sabéis también, seguramente lo sabéis que bueno pues que que esa democrática institución que lleva las fuerzas de seguridad en general pues dedíquense entre otras muchas cosas muchos cometidos también a acosar a las personas inmigrantes tienen la orden de identificar a las personas inmigrantes para pillar a gente que no que no tenga papeles supongo De fecha yo creo que si vos sentáis en una estación de autobuses, de trenes, un día cualquiera, un día cualquiera, vos sentáis sencillamente a mirar, pues no pasará mucho tiempo eh, antes de que veáis a, a un secreto a pedir la documentación a una persona eh, de piel oscura, a un negro, un africano, eh, uno que tenga los huellos achinados o aspecto de, de sudamericano, o bueno, estas cosas, ¿no? Eh, yo no sé igual tengo aspecto de, de extranjero ¿m? mira que no que yo soy de toda la vida ¿eh? ¿Eh? pero bueno que sé sí, yo pues ya alguna vez me, me tomaron por como por por moro <ríe> por por un par de veces ¿eh? por, por por árabe ¿eh? yo que sé tendré traces de árabe no sé bueno aquellos en cuestión lo que debí para ellos supongo que sería de Bueno, pues de, de la misma comunidad que todos los que había para allí que eran que solo sudamericanos, ¿no? Eh, dígolo porque lo primero que me preguntó el señor Madero aquel fue ¿de dónde y usted? Y dice, bueno, yo no veo, tal, no veo de siempre. Digo yo, pero sí, obviamente, hubo nacido, crecido, tal, aquí, bueno. En fin, eh, yo me imagino que lle, sencillamente, porque, a ver, hice aquello un poco extraño de, de caleñar a través del, del jardín en cuenta de, de Dirk del Camín. Supongo que este pensaría eh, un, un, un sudamericano eh, ilegal que quiere evitarme a mí, evitar a la a la policía, ¿Mm? eh, pensaría eso y entonces diría, ah, voy a cazarlo. ¿Mm? Llegaría, vería que, que me la, la gamba, bueno, de fecha preguntóme después de preguntarme milenta cosas, principalmente yo en el llavero yo muchas llaves, problema mío, ¿no? ¿O que, oye, que tiene más de una vivienda, digo, no, tengo una nada más. Pero bueno, tengo muchas llaves porque tengo llaves de muchos sitios. no eh, Bueno, después de preguntarme muchas cosas, eh, al final, díjome, ¿y por qué vino Perey? señalando al jardín, ¿por qué pasó Perey? Y a mí salió una cosa que, bueno, no lo pienso y a lo mejor no chulo. Yo todo el contrario, eh. yo cuando tengo enfrente a una persona que tiene una pistola, eh, procuro ser lo más formal posible y no, no provocar lo más mínimo. Estaría bueno, joder, que, que tienen pistola, hostia. <risa> y, y, y bueno, yo sencillamente dice, bueno, ya que venía de ahí, señale por el otro lado y te iba para ahí. Y señale por el contrario. Y no dije más nada. A lo mejor son un poco chulo, ¿no? No sé, igual, igual sí, pero en fin, salió más y no, brutal, de la necesita constantemente. Su bandera, bandera del trabajo Sigue sintiendo Radio Cuca, Radio Cucaracha, 107.3 de la frecuencia modulada ww.radiocuca.org o a través de Archivo archivo.org uno de los nuestros podcast. Sella como sea, sella cual sea el medio a través del que estás sintiendo esto, ¿eh? sea en puto directo el día 10 eh, De septiembre del año 2015 a las 22 soles y 54 minutos a la noche. O sea, ya en cualquier otro momento, cualquier otro día, ¿eh? ya cual sea, está sintiendo anedonia. Estás sintiendo al anedonia miserable. y estaba no hasta ahí un momento a, a los ilegales en esta selección de de cares ¿eh? que llevo de de hermanes yes ya poniendo ¿eh? ya más pongo ilegales de hermanes yes bueno cares y cares y de todo ¿eh? Eh, yo pongo lo todo bueno carabellón decir porque yo nunca en la vida tuve ¿eh? tuve tocata tuve tocadiscos ¿eh? Yo, Caris sí porque, bueno, se si cuadraban en la cinta, pero ya más como no tenía cintas originales, eh, eh las cintas que eran aquella, ¿eh? aquella, ya era como como un MP3, pero, pero ya era más grande, eh, y el MP3 que eso que lo hace falta, enchufarlo en un puerto de una ordenata para pa sentirlo, bueno, pues esto no, esto tenías que, eh, necesitas un, un aparato, un reproductor que tuviera un espacio más grande, un puerto más grande, ¿Eh? Un, un puerto que se llamaba eh, reproductor de casete ¿eh? radio casete se llamaba el puerto entonces había que meterlo ahí había cintas en, en formato punto, bas, punto .tdk pues, un mogollón de yes ¿eh? y bueno pues yo tenía deses y, y entonces es, bueno pues la cara o la cara B depende lo que ¿eh? lo que me entra en la cinta esta en concreto pues no me acuerdo si estaba en la cara A o la cara B. Pero sí me acuerdo que, que la cinta en la que tenía el, el disco de chicos Pálidos para la máquina, de ilegales, que en el que se esta de cara al peligro, pues tenía una cinta de, de 60, me parece que ya era, eh, pero, una, pero una sola cara. O sea que no, ni siquiera tenía el disco entero, porque el disco entero duraba más de 30 minutos. Entonces, pues algún cantarín pues no lo grabara. Son estas cosas que se hacían antes, cuando ¿eh? cuando los tiempos de, de les cintes, de les cintes de Cassetti, ¿eh? <ríe> cosas que la gente de Mozo pues, ahora no conoce. O bueno, conoce a lo mejor, de igual que podía conocer yo los discos de, de aquellos de Pizarra, ¿eh? que por lo visto, bueno, pues en, en el momento en que se empezó, en los tiempos en los que se... Empezó a grabar música Pues ponía ese, ponía ese discos de, de pizarra grababa ahí ¿eh? Yo ya conocí Ya os digo que no llega a tenerlo nunca Pero yo lo que conocí eran los discos de vinilo ¿eh? De plástico vinílico ¿Mm? eh, Pero ya os digo Yo tocata nunca tuve eh, Ya sabéis eso que digo yo tantas veces Que, que no toda la gente tiene todo ¿eh? No toda la gente tiene todo Reflexión ...que me llegó de, de nuevo... Eh, ...el otro día... ...porque bueno, yo... Mmm, ...pongo un trabajo nuevo... ...que voy a arrancar... ...yo siempre estoy... ...a eh, ver, no penséis... Eh, ...un trabajo de... ...de, de, de cuatro horas un día... ...vamos a ver... ...que no vos penséis que... Eh, ...que agarré un trabajo... Eh, ...tal... trabajar a mí... ...vamos a partir de que... ...no me presta... Eh, mm -hmm. ...con la de cosas que hay que... ...que se pueden hacer en la vida... ...aunque después no les pega... ...porque... Eh, yo soy un vago y un apático tremendo, pero bueno, hay muchas cosas que hacer. trabajar bueno, pues no sé yo hasta qué punto llegué unas redes interesantes. Hombre, depende del trabajo, eh. A lo mejor, oye, pues un trabajo que, que se haya prestoso, pues sí, que sé yo. Bueno, y no vamos a reflexionar más, vamos a, sencillamente a decir que yo necesitaba conocer los horarios de del tren para saber si podía ir a a trabajar en, en tren. el horario que me pusieron entonces bueno pues acerquéme a la ventanilla y, y dije al paisano que estaba allí buenas tardes ¿eh? ¿sería usted tan amable de darme unos horarios de la línea tal? y <risa> respondió él mira lo siento pero ya no tenemos horarios digo como ya que ya no tenéis horarios no, ahora si quer los horarios pues mirarlos, imprimirlos de internet O, o pues acá ellos una semilla a, a los que están eh, aquí puestos al ya o mío en el cristal de la ventanilla. Eh, la gente normalmente, pues bueno, saca yo una foto con móvil. Yo dije, bueno, pues el, el mi móvil no saca fotos, eh, no saca semillas. O sea que me pasa a mí que si tu no yo decía él, pero dice, para mí no mal vale. Y hombre, pues vale, sí, pues míralo por internet. ¿eh? Pero bueno, yo tengo internet, pero no en todo el mundo tiene internet. ¿Mm? Eh, teléfonos, teléfonos listos de estos que, eh, que sánganse en melliz y tal, si sí que los va teniendo todo el mundo. Eh, yo no quiero, pero me, me parece a mí, no sé por qué, que voy a tener que acabar cediendo y, y teniendo uno de esos. Porque en la mayor relación con la tecnología y es la de básicamente la de cuando viene una nueva tecnología. ...y todo el mundo... está oh, eh, eh", ...como el Yoku tirándose a ella... ...yo yo paso de ella... ¿eh? ...y sigo con la vieja ...y muchas veces pasa... ...que la tecnología nueva llega... Eh, ...sube... ...basa... ...se extingue... ...y yo seguí con la vieja y no pasó nada... ...pero otras veces llega para quedarse... ...cuido que lo de los teléfonos listos... ...que vino para pa quedar... Y, ...y cuido que va a llegar al mejor momento... En ...que no quede otro remedio que, que estar conectado por ahí... ...de la misma manera que, bueno, pues si quiero tener... ...los horarios del tren, no me queda otro que tener... ...internet y bueno y impresora para poderlos para poderlos imprimir... ...o tener un teléfono listo y sacar yo una semilla ...pues me parece a mí que no me va a quedar otro que, que, acabar, que acabar con eso... yo pequeño creo que lo conté un día como lo del teléfono móvil es normal ¿eh? eso que bueno pues que no lleva tantos años con, con nosotros popularizado y que ya se convirtió en una antigüaya un teléfono que nada más sirve para llamar y para que te llamen ¿eh? eso ya era la cosa más más rara del mundo ya no, ya no se lleva bueno pues yo tardé mucho en tenerlo pero tuve que haber teniéndolo porque llega un momento en el que por ejemplo eso yo todo la puta vida buscando trabajo ¿eh? yo no soy como más raro lo que llevo Toda la vida buscando trabajo y me, me, me cuido yo, que estoy paso lo que me quede de vida, también voy a, a echarlo a buscar, en buscar trabajo, ¿eh? un, un, un, un, un, un trabajo en 40 cosas a la vez, eh, a la vez estoy siempre buscando más para pa rellenar más tiempo, más tal... Luego al final no sé para qué, porque en realidad muchas veces, bueno, qué sé yo, eh, reflexión por otro día, otro día y dedico un programa al trabajo, al salariado, ¿eh? eh él es mis fobias y, y filies. Bueno, pues eso, que, que por yo llegué a tener que tener, que facerme con un teléfono pequeño de esos, eh, cuando ya resultó que, bueno, pues si eres un buscador de trabajo, Y, y como ya era en mi caso, te habéis apuntado que si a ah, oh, estos dos ETTs, a estos tres sitios que a lo mejor en trabajo, además he hecho un currículum en tal, bueno, pues todo se siente contactado contigo pues, a través del teléfono móvil. Eh, teléfono fijo sí, tu vida que ella podía ponerse. Pero llamaban una vez. Y si no andabes pues, en una nadie de hielo pues llamaban el siguiente. Obvio también, ¿no? ¿Eh? pues supongo que llegará un momento en el que a lo mejor pues fagan eso mesbo, pero en cuenta de llamarte, pues que te manden un mensaje de esos de, del whatsapp ¿eh? y yo como no tengo de eso, que, para mí y un misterio, no sé cómo furula furrula pues, pues me quedaré fuera pues a lo mejor sé que no me queda más remedio que llegar un día en el que ¿eh? que tenga que, que que oír esa tecnología que vino para A mí ya empiezo yo a pensar que vino para quedar, ¿eh? Pero bueno, todavía tiene que pasar mucho tiempo, ¿eh? Tiene que pasar mucho tiempo, bueno, mucho poco, qué sé yo, estas cosas van muy deprisa, pero bueno. ¿eh? Igual todavía viene otra cosa que lo sustituye todo eso, entonces yo ya salto directamente de, ¿eh? del teléfono, un pequeño un cotón de toda la vida salto directamente a, a, a eso nuevo porque todavía no llegó y que sabes Dios lo que lo que va a ser. A lo mejor fue algo, fue algo eso, fai fue eso, fuego así no Tocando eso de, de estar siempre buscando trabajo, también me, me pasó una cosa, ayer y eh, ayer y mismo eh, me pasó una cosa que eh, me llegó también a reflexionar, ya sabéis, yo estoy todo el puto día reflexionando, eh, yo no sé los demás, pero yo por lo menos reflexiono la de Dios, estoy todo el día dando ya la reflexión, eh, pues, yo reflexiono, uff, no veas. Bueno, pues ayer, eh, bueno, pues fui a un... Eso, Como tarto y siempre buscando trabajo, pues un determinado y un también, un cierto, determinado puesto de trabajo. Y bueno, pues ayer ya era el examen, digamos, la prueba escrita para pa, entre todos los interesados en, en ese trabajo, pues escoger a, bueno, pues, a, a los más aptos para hacerlo, digamos. Y bueno, pues juntámonos en el sitio ese para para hacer el examen en cuestión. más algo más de, de 100 personas, y fue muy curioso porque eh, entre toda la gente que estaba allí, pues aparte de que muchos, ¿eh? y eso que llega, gente de, de todo Asturias, a lo mejor incluso de fuera, pues sonarme la cara de muchos, sonarme la cara de muchos, de muchas cosas. de ¿eh? Bueno, pues como ya era un trabajo determinado, eh, con un determinado perfil muy, muy específico, pues a lo mejor sencillamente, pues de. ...de velos a veces en otros... ...procesos selectivos similares o tal... ...bueno... ...y curiosamente también... ...encontré allí un, un par de... ...un par de amigas... ...eh... ...un par de personas que cuadro ...que conocía ya muchos años... ...en... ...bueno... ...pues en cursos de estos para... ...de formación... ...para pa desempleados era... ...era aquel... ...eh... Y, ...y... ...bueno pues nada... ...falamos mucho y falamos de los trabajos y tal... Y, y claro, démonos cuenta que... Bueno, démonos cuenta. me cuenta yo que ya os digo que soy muy reflexivo que estoy todo el día reflexionando. Que, que la verdad es que no paramos de, de trabajar. Pero la vez que, que no paramos de trabajar eh, estamos allí, buscando trabajo. ¿eh? Eh, vale, que yo una reflexión que no va a ningún lado porque todo el mundo sabe perfectamente que, eh, que ahora y así, en aquella eso de los... de los trabajos... para pa siempre, o de lo mismo, o de muchas horas, pues que ya pasó la historia, pero bueno, que no de hecho de llamarme la atención, ¿eh? ¿Lo visteis? Todos los que estamos ¿eh? <risa> aquí muertos de muertos de risa, muertos de asco, no sé yo, pero bueno, oye. En fin, que tampoco hay una, una cosa que, ¿eh? que me preocupa a mí demasiado, me preocupará y mucho más a la gente que tiene que tiene obligaciones, que que tiene fíos, que tiene, ¿eh? en el caso como por por suerte o desgracia. Yo cuido que más bien pese a todo yo por desgracia, eh Pese a todo yo por desgracia yo no tengo no tengo de eso, ¿eh? pues entonces es, digamos que bueno pues que el salario y tal pues que me preocupa bastante menos que a toda esa gente que lo necesita para para mantener vivos eh, a otras personas que dependen que dependen de ellos. Ya pues digo, yo digo que incluso por desgracia, porque, oye, yo pienso que, que compensa, ¿no? Tiene que compensar, claro como no va a compensar, eh? el tener a, a gente dependiente de ti y tener que esforzarte por sacarlos al antre. Claro que compensa, si no compensa digo yo que toda esa gente eh, mandaría a tomar por saco los dependientes esos y... a los niños, a los mayores, a lo que fuera, de anda que vos de año quedo solo, nada, la soledad no, no mola nada, no mola nada. Mirai, hoy, hoy, no sé dónde, por el Facebook y por Internet, llega una frase, una frase que más me dedicaron a a mí. Uno de estos un, ahora llamen los memes, a lo que yo en Photoshop he de toda vida Eh, llámelo meme no sé no sé exactamente qué significa eso de meme tampoco y que me importe a mí sigue siendo un fotomontaje. y había uno que ponía que la soledad y era y era adictiva porque llegamos un momento en el que tanto solo sentí tanta paz que comprendí es que, que no valía la pena eh, tener que, eh, que, que que aguantar a los demás Eh, yo, desde de, de mi punto de vista, eh, diría que la soledad no se sigue adictiva. Y es verdad que uno que se acostumbra a la soledad. Y es verdad que hay un momento en que a lo mejor eh, quieres más seguir solo que estar acompañado. Pero a lo mejor no tanto como porque sientas una paz o tal, con la soledad. La soledad a mí personalmente no me mola nada, ¿eh? No me mola nada estar, estar solo. Pero... Pero indesina, ¿eh? no prestándome no estar solo tampoco tampoco no querría estar acompañado a ver entendamos no querría lo mejor pues bueno pues eso tener eh, una familia una serie de personas que vivieran conmigo porque yo cuido que ya llevo tanto tiempo solo que me volví tan maniático <ríe> tan maniático de tan de hacerles cosas a, a la misma manera Que, que cuido que ahora a lo mejor no llega ni siquiera ni siquiera quien a admitir que se que se hicieran de otra forma. No sé si me explico. Bueno, y si no me explico tampoco pasa nada, ¿no? Eh, por cierto, vuelvo atrás un buen pedazo. Cuando vos decía que el cantar anterior que era de los ilegales, quería decir vos que el martes que viene y allí el concierto de Legales. Puede pasar, a lo mejor, si hay jueves que bien vengo, que en principio voy a venir, porque bueno, eh, sabéis, bueno, sabéis si no lo sabéis de vos, lo yo, esta semana que viene, a partir de mañana, y hasta el domingo este que viene, eh, son las fiestas de Ubieu, de San Mateo. Eh, una cosa muy tradicional, desde ya cuarto de siglo, eh y que en las fiestas de en cuenta de ser como son las fiestas de otras ciudades exactamente igual que cualquier otro fin de semana lo que pasa que con más gente en Ubiel hay una cosa que les hace diferentes y por eso guapes que llegue se instalen lo que llamamos los chiringuitos que son una especie de bares una especie no son bares son putos bares que que en cuenta de ser un local en un edificio como tiene que ser de toda la vida no pues son un, un, es un chiringuito que se monta allí con, con un estable y unos fierros y bueno y muchas cosas más porque también tiene un sistema de conducción de agua y, y de electricidad y tienen parrillas o cocines o lo que sea bueno pues muchas cosas eh, eso que se montan en la calle y que y que bueno pues que son un poquillín el, el alma de la fiesta no bueno pues uno de ellos uno que se llama Pinón Folicia ¿eh? y que se instala en plaza por liar ¿eh? mientras es fiestas y que está de puta madre bueno pues está eh, gestionado por muchas personas entre ellas eh, radio cucaracha eh, la gente de radio cuca va a mostrar ahí y entonces si sales a tomar abajo por ahí en el fiesta de San Mateo ...y date igual donde tomarlo... ...y te gusta Radio Cuca... ...coño, pues tómalo ahí... ...joder, tomes un de ...y por lo menos... de ...desperres de que te cueste el mojito... ...la que piriña ...o lo que sea que consumas... ...pues una parte que para nosotros... ¿eh? ...joder, está bien, ¿no? <ríe> ...y bueno, dentro de esas fiestas... De ...esas fiestas locales de San Mateo... ...pues organícense... Eh, ...varios conciertos... Un de ellos, ya vos lo dije el otro día, y es <coughs> precisamente de este grupo que está entre los míos favoritos, eh, ilegales. Eh, el martes voy al concierto de ilegales. Hay una cosa que me pasa mucho: ¿m? cuando estoy muy enchotado con un, una banda de música, me eh, verlos o conocerlos o lo que sea, para que se me pasen enchote. Entonces, el jueves que bien, igual no pongo ningún cantar de. De, de los ilegales, ¿eh? a lo mejor no pongo ningún cantar de los ilegales porque ya se me pasó el enchote, ¿eh? hasta que me vuelva a entrar, pero bueno, pues de momento, ¿eh? Eh, sí que voy a sí que voy a poner cantares de los ilegales porque porque sigo sigo bastante flipado con los con los ilegales, ¿eh? a la, de fecho a, ahora mismo, ¿eh? sin solución de continuidad, vais a entender otro cantar de ilegales. I Sigue sintiendo Radio Cucaracha sigue sintiendo Anedonia eh, lo que ocurre que ya está sintiendo los últimos minutos de Anedonia esto está terminando eh, sí van unos cuantos programas que son un poco más curtos que habitualmente ya sabéis que este programa no tiene tampoco una duración predeterminada ¿eh? yo tengo la, la fortuna digo fortuna eh, de que estoy aislado ¿Eh? este esta soledad en aquello vivo eh, bueno pues digamos que se traslada a muchos aspectos por ejemplo el hecho de estar aquí en radio cuca que, que habitualmente no siempre es mi programa no tenga ningún otro programa en directo primero ni ningún otro programa en directo después eh, bueno pues tiene una soledad que Bueno, que también permite, por ejemplo, esto de esta indeterminación horaria. ¿eh? Eh, unas veces el programa dura dos horas, otras veces dura una hora y pico. Depende. Una duración así que más o menos fue bastante ¿eh? bastante acertada durante un tiempo. Fue aproximadamente una hora cuarenta. No sé por qué exactamente, pero salieron unos cuantos programas eh, seguidos. Muchos, además. ...que tienen una duración aproximada de, de, de una hora cuarenta... Eh, ...hombre, lógicamente cuando tengo aquí a a Colliast, ...y amigos que vienen a hacer conmigo el programa... ...y es muy raro, porque ya os digo... ¿eh? ...yo como vivo en soledad, por desgracia... Eh, ...tampoco tampoco vienen muchos amigos a hacer aquí el programa conmigo... ¿eh? ...otra gente se llena el, el estudio de, de, de amistades... ...no ni el mio caso, ni el mio caso... A lo mejor yo porque soy tan maniático de fácil luz y pesoludo que que espanto a la gente. Ah, yo, yo cuido que yo mentira, joder, que a veces tintado aquí el, yo qué sé, el trovador, el, el pistolero maniego, eh, eh, el negro de la hora tuvo una vez, y el anabásico también tuvo otra, ¿no? El negro tuvo más de más veces. Bueno, en fin, que va, que la gente yo cuido que, que y pesta, lo que pasa. bueno, pues cuadra que cuadra que no pueden venir, normalmente cuando viene alguien sí que el programa alarga sea la de Dios, pues suele pasar de los dos horas eh, cuando tengo mucha gente en el chat, tengo a a María, a Fóbico a Macetu a, eh, a mogollón de, de gente, eh, pues entonces es a Cabezón, coño, que se me olvidaba Cabezón, cuando tengo esa gente en el chat, pues también se suele alargar el programa porque no deja de ser también compañía, eh Y a mí, el hecho de interaccionar de esa retroalimentación que me da la gente a través del, del chat, pues me presta. ¿eh? Entonces, también el programa es un pequeño más, más largo. Ahora, como ni Night Chat ¿eh? ni tampoco bien ha ido habitualmente a, a hacer el programa conmigo, pues entonces, un pequeño más curtió. Eh, oye siéntolo mucho porque a lo mejor quieres más pero bueno oye reflexionar sobre un montón de cosas no joder un ciento de, de asuntos que si los multiversos que si andar por el medio de la calle que si la, la función esa del esfuerzo de seguridad de, de echar a personas eh, que vienen a buscarse la vida aquí pero que no tienen papeles que decir que no tienen no tienen papeles ¿eh? casi había que acercarse casi papeles, sí, sí, me acerco una papelera, saco todos los que hay ahí, ala, venga coya, que quiere mayor, el catálogo de la merca la publicidad de este lado, la nueva España, una follada de la Nueva España arrugada, que, que yo lo que quiere ¿no? Son, son papeles, son papeles. y bueno sea como sea eh, el programa digamos que termina ya un saludo muy grande como todos los manes para toda la gente que lo ha sentido a través del 107.3 A través de la misión en digital, a través del archivo del que sienta el podcast, a través de, ¿eh? de la misión en diferido a Radio Cuca. Un saludo para todos, un saludo para todos los amigos, ¿eh? esa gente del chat, esos chateros que ya no pueden meterse al chat porque no lo hay. Un saludo muy grande para todos. Y ya sabéis que aquí lo tenemos aquí la semana que viene. Quiero que se si haya quiero que vengáis, porque no nos tenga el ¿eh? Por favor, que no nos collan, ¿vale? Que no nos collan.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 de nadie y hacer memoria Y guarda la verdadera historia y Cuanto más arriba y más atrás Mira y verás Cómo te sorprende el poco disimulo Con que todo el mundo Cambia de chaqueta, turbata, cabardina o chandal Pero nunca de gallumbos Y todos a una pisándote la chepa rampla trinca, malversa Que sigue el paso doble Y la cuerga flamenca con ellos ¡Viva las caenas! Rompe ya tu silencio Dale duro que te dio primero unete a la disidencia